Buen día para todos los oyentes, y compañeras y compañeros del informativo FARCO. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierra, informamos. Se viene un nuevo campamento de juventud del Movimiento Nacional Campesino Indígena en la provincia de Misiones. Al encuentro de este año, que será del 11 al 16 de diciembre en la comunidad indígena Tecao Arandú, en Pozo Azul, Misiones, se suman compañeros de la CETEP. En Radio Garabato conversamos con Francisco de Macedo, uno de los jóvenes de nuestra región que participará en la experiencia. El campamento se trata de un encuentro de intercambio de jóvenes del campo y de la ciudad y de Macedo describe cuál es su expectativa para participar este año. En un lugar como Cruz del Eje, digamos, donde no estamos muy alejados de las zonas rurales, este, siempre tiene mucha incidencia y tiene mucho... Eh, en común la parte comercial de, de los productos campesinos que, que llegan a Cruz del Eje y en muchos casos digamos son repartidos a, a Córdoba a Rosario, a Buenos Aires este año bueno es un poco más abierto la cuestiones justamente con la Confederación de trabajadores de la economía popular, un campamento donde de intercambio entre jóvenes del campo y la ciudad donde justamente digamos las temáticas a trabajar tienen mucho que ver con la producción en ambos sectores digamos tanto en la ciudad como en el campo, Que tiene que ver con lo cultural, la parte más artística de música, de danza también así que el campamento de la Juventud es una actividad formativa de intercambio de saberes, fogones, guitarreadas, talleres teóricos y prácticos, conocerse y conocer otras realidades. El encuentro de este año se organiza con el lema La Juventud como Ser Histórico y Político. La idea es poder juntarse, digamos, a hablar, poder armar una agenda de la juventud en la que se puede discutir y compartir, digamos, saberes, compartir modos de producción, sobre todo en, en este contexto, digamos, en donde la economía popular se ve como muy fragmentada y debilitada por, por el sistema, ¿no es cierto? Para más información se puede buscar en Facebook en Campamento de la Juventud. Para el informativo Farco, reportó Radio Garabato, San Marcos, Sierras.